Estamos ubicados en la Asociación Empleados de Comercio de v i e t n a Venimos aquí a charlar con el secretario general de este gremio para que nos cuente en principio, bueno, porque el próximo lunes es el, el día del empleado de comercio y queríamos tener algunos detalles respecto a supermercados,、eh, atención al público, cómo va a ser en general. Estamos con Bruno Cabrera. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Bruno, va a ser así, entonces el día es el lunes del empleado de comercio, los supermercados abren, no abren. El día del empleado de comercio es el domingo, el 26 de septiembre, dejándolo en claro, pero a nivel nacional se acordó con, con las cámaras pasarlo al lunes. Eso significa que el lunes los comercios que tengan trabajadores y empleados van a tener su día de descanso, ¿eh? entonces no van a estar trabajando. Por eso no, no va a haber comercios abiertos que tengan empleados. Los dueños pueden abrir tranquilamente. Bien, hey, y bueno, en este contexto de pandemia, por lo general, van cambiando algunas cosas. En este sentido, lo más importante, tal vez, para los empleados de comercio era la fiesta. Todos los chicos,、eh, cuando hablábamos de, del Día del Empleo de Comercio, lo primero que me preguntaban h a y fiesta?、Eh, y yo creo que todavía no están, las, las circunstancias. Si bien eh, eh, de, de puro conocimiento que, que ha cambiado ciertas cuestiones, me parece que arriesgarnos no, no, no significa, no tiene sentido. Pero、eh, sé que hay un emprendimiento de un empleo a d de comercio que, que, que una pareja local, amigos, que también están afiliados al gremio, que en una confitería van a hacer una fiesta. Me pidieron permiso a ver si, si, si tenía ahí un problema, le dije, no, acompaño eso. Pero el lunes. Sí, vamos a estar haciendo un, un evento virtual, vía la fanpage del sindicato, más、eh, en duplex con, con la radio, para hacer sorteos, órdenes de compras, entre todos los empleos de comercio de v i e d m a mercantiles, y también la gente de general con eso. Varios, varios premios ahí vemos. Varios premios y faltan todavía. Hay algunos que están guardados, pero、eh, la idea es que. Eh, antes en las fiestas se hacían estos sorteos y hoy, bueno, dado las circunstancias de cuidarnos un poco más,、eh, hacemos este, este evento así. No, entonces, el día lunes cerrado, los supermercados y todos los comercios que tengan empleados pueden abrir solamente los propietarios. Exactamente. Y, y en cuanto al, al sorteo, en qué horario va a ser, en cómo va a ser, nos decía recién que iba a ser por Facebook l i v e Exactamente, a las 10 de la mañana comenzamos.、Eh, va a estar conducido por, por una trabajadora mercantil.、Eh, la voy a acompañar yo en la, en, la, en la conducción del evento. Va a ser una, una, un mix entre radio y televisión.、Eh, pero bueno, va a estar divertido porque o sea, nos vamos a reír. La gente va a poder mandar saludos a sus compañeros en los comercios que trabajan. Y bueno, ahí vamos a estar compartiendo desde las 10 de la mañana. La comisión directiva va a estar. Aquí acompañándonos también, acomodando las cosas, así que ahí anotando, tomando nota de los ganadores. ¿Cómo, ¿Cómo se realiza el sorteo? ¿Han pasado urnas por distintos supermercados, por distintos comercios? Y Los chicos estuvieron recorriendo todos los barrios de Viezma, donde habían empleados, entraron con la urna. Aquellos empleados que se acercaron al v e r d i c e de 21 también se anotaron, como también en la obra social. Después en los supermercados, Cada, cada delegado llegó a U, y los compañeros fueron metiendo su cupón. Así que ahí está la pecera, preparada ya para, para, para el sorteo de, del lunes. Necesitamos algún Susano, alguna Susana, pero no, la idea es pasarla lindo, divertirnos y, y festejar de una forma distinta, pero bueno, festejarlo en sí.、Eh, Cosa que esta pandemia nos ha dejado choqueados a varios, ¿no? Claro, sin dudas, y, y más teniendo en cuenta todo lo que, lo que ha pasado en este último año.、Eh, para el gremio mismo también ha sido un golpe duro el tema de la pandemia. Creo que son temas que, que, que se, van a, se van a reflejar.、Eh, el gremio ha perdido a su secretario general. Eh, hemos perdido compañeros del trabajo, han, hemos perdido、eh, trabajadores, ha quedado gente en la calle.、Eh, en sí, en la Argentina se han perdido 27.400 puestos de trabajo en lo que es el comercio. Si bien entendemos que no es、eh, algo muy, muy grato para festejar, sí、si、vamos a tener en cuenta、eh, a todas esas personas que perdimos, ¿no? que son héroes, en silencio. Porque siempre estuvieron en silencio trabajando y no fueron reconocidos como, como se merecían. Bien, Bruno, entonces, lunes cerrado y a partir de las 10 de la mañana comienza el sorteo para los empleados de comercio. Exactamente. ¿Eh? Feliz día para todos los empleados de comercio, déjame l o decir. Así que, bueno, a disfrutar. A disfrutar en familia, es así. Bien, te agradecemos, Bruno. Un abrazo grande. Muy bien, la palabra entonces de Bruno Cabrera, secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio. El día domingo es el, empleado, el día del empleado de comercio. Se、sí. festeja el día lunes, por、uh -huh. lo tanto, comercios y supermercados estarán cerrados.、Sí. Y para aquellos empleados que hayan puesto su cupón en las distintas urnas, van a poder participar del sorteo que comenzará a las 10 de la mañana. ¿Increíble la cantidad de premios que hay? Sin duda, sí, sí, sí. Estamos viendo aquí y la verdad hay de todo. hay... Podemos ver planchas,、eh, cafetera, pava eléctrica, un juego de silla con, con mesa incluida,、eh, bueno, de todo.